¡Muy! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy! y no me quiere aceptar Porque ella dice que le daría Guayabo que yo me fuera y la tuviera que olvidar pues muchas veces le he dicho en el oído yo a ti te quiero con inmenso frenesí el y ella me dice yo a ti te tengo cariño pero no puedo aceptarte, no está en mí tendrá los motivos para no quererme será otro pollito el que ella prefiere tendrá los motivos para Ya prefiere Me en un serio compromiso, el una paloma guarumera, traje y también dos pajaritos, en una jaula de procedencia extranjera, y yo me puso en un serio compromiso, que una paloma guarumera, traje y también dos pajaritos, en una jaula de procedencia extranjera, Palomita y los pajaritos, qué lindo repican. Oh, oh, oh. ah, oh, oh.